190 24 en radio una radio como a vos te gusta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 Despacito, no despacito. que Despacito, despacito, aquí estamos, amigos, nuevamente para hacer casting por la 690. Quienes habla Antonio Fanales presenta el programa que hace un tiempito lo habíamos dejado de hacer, pero ahora nuevamente los martes de 17 a 18, aquí estamos en AM 690 K24 en radio. ...para hacer este programa que ya lo iniciamos hace 8 años atrás... ...pero aquí ahora en los estudios de las 6.90, aquí estamos con Julio Pardo... ...con Sebastián Gómez, con toda la gente técnica que nos acompaña todos los días... ...los días martes estaremos con este programa especial del espectáculo, del cine... ...de todo lo que ocurre en nuestro país... ...de las efemérides... ...y todo, todo lo que usted quiere saber... ...lo va a encontrar aquí... ...con la conducción de Antonio Faná... ...estamos aquí... ...para hacer un programa especial... ...hoy, martes... ...día 6... ...de junio del 2017... ...vamos a hablar... ...primeramente quiero abrir el programa con alguien que ya lo abrí en su momento cuando lo hacíamos en otra radio, este programa, y este, se trata nada más y nada menos, pero mira qué casualidad, un día muy especial, se trata de Alejandro Lerner. ¿Por qué elegí a Alejandro Lerner? Porque un día 8 de junio, o sea, el próximo jueves, cumple años Alejandro. 60 años, y Alejandro y su señora tienen una obra de bien que hacen siempre para toda la gente carenciada. Yo lo quería destacar esto porque realmente eh, se dedican mucho a la gente que necesitan ¿eh? comer, tener soluciones de algunos problemas, que lamentablemente pasa en todo el mundo, pero nosotros este en este país lo estamos haciendo atendiendo en algunas figuras del espectáculo. Alejandro Lerner entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque volver a empezar... Se queda quieto Llegó el silencio y el frío Con la soledad ¿En qué lugar a mí Daré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano? Cuando quiera despertar Volver a empezar Volverá a empezar con este casting ¿eh? En las 6.90 con Antonio Fana Estamos aquí, por supuesto quiero agradecer A los directivos de la radio que me dio esta posibilidad Especialmente a Carlos Pampillón y el señor Tomás Enrico Un fuerte abrazo para ellos Vamos a decirle a la audiencia, mis amigos Los ratings de la televisión argentina El domingo pasado próximo pasado, se jugaron partidos fundamentales para el campeonato argentino, y este por supuesto el rating lo acoparó Boca Juniors y River Plate ¿Sí? Boca, por supuesto con la victoria frente a Independiente obtuvo una un rating de 24-3 y el equipo de San Lorenzo y River Plate en el gasómetro de la avenida ahí no está más en la avenida la plata esto está en el nuevo gasómetro en el Videgay jugaron eh, allí este el rating también 22 puntos muy alto rating tuvieron al lado de los otros equipos que jugaron y por supuesto ayer ayer tinelli encabezó este el rating porque estuvo 17 puntos después Moisés tuvo en 10, en realidad poco rating, Tinelli también en otras oportunidades estuvo más importante, ahora en realidad hay figuras que están del espectáculo, todo esto lo vamos a hablar después con el especialista en esto que es Daniel Batola, que seguramente va a llamar en un ratito, mientras tanto Julio Pardo te digo que este te voy a decir, alguien que cumple el durante la semana, durante el transcurso de esta semana varios cumpleaños de la gente del espectáculo no así que te digo que Alejandro Lerner obviamente el día jueves cumple 60 años el día 11 Cacho Castaña después lo vamos a poner a Cacho ¿eh? 75 años cumple Cacho Castaña ustedes recuerden que estuvo prácticamente ya bordeando la muerte y por eso revivió tanto y realmente ahora lo veo muy bien muy entero Y lo felicito porque está haciendo teatro Y está muy bien Cacho Castaña eh, El día 12 El próximo lunes Cumple Amadeo Carrizo Nosotros decimos hasta el lunes Porque el martes volvemos a estar, por supuesto Todos los martes estaremos aquí En la radio de la 690 Para hacer el casting De la M690 Amadeo Carrizo 91 años ¿Y por qué digo Amadeo Carrizo? No me quiero meter mucho en el fútbol, pero fíjense en ustedes, una leyenda, que también tuvo goles tontísimos que le hicieron, como el que le hicieron a batalla el otro día, ¿no? Justamente por eso lo quería traer a cuento, ya que Amadeo, 91, lo recuerdo en aquellos tiempos que la Bruna lo tenía que obligar a jugar, porque me acuerdo en una oportunidad en la cancha de San Lorenzo de Almagro, que tenía que jugar River con Vélez Sarsfield un partido y me acuerdo que el arquero era Gironacci de River y Carrizo estaba de suplente y no quería entrar a Madeo porque estaba eh, porque fue el famoso el famoso penal de Gallo que eh, de Vélez Sarsfield que terminó nuevamente frustrando un campeonato al Club Atlético River Plate. Bueno, eh a esto lo va a poner muy contento a Julio Pardo justamente ¿por qué? porque el día 12 también, mira qué notable uno que lleva la calle la calle de Racing, ahí en Racing eh, Diego Milito cumple año ese día Diego Milito eh, a ver, ¿cuántos años cumple Milito? Milito cumple 38 años Diego Milito un pibe Eh, sí, y realmente se retiró como un fenómeno. Eh, les digo a mis amigos que si ustedes se quieren comunicar con casting por las 6.90, pueden hacerlo a través del 4642-5533, 4642-5315. Les reitero los números. 46-42-55-33 y 46-42-53-15 Amigos, estamos esperando un llamado del exterior espero que ya esté llamando el señor Pino Mítiga que nos prometió eh, una nota con toda la actualidad que pasa en el mundo eh, y también algo relacionado con el deporte Ahora mis amigos vamos a decirles que también un día, como el día jueves, cumple para mí, y esto a lo mejor no coinciden, pero uno de los grandes números cinco últimos que tuvo la República Argentina en materia seleccionar. no Se trata nada más y nada menos, que está pasando un momento difícil por su lesión, porque cumple 33 años el amigo Javier Mascherano, el próximo año jueves. Eh, acá somos así, Julio, lo que hiciste vos con la cara. Ahora Mascherano no es nada, seguramente. No, no, no. No. Sí, no. no sí, sé si es mejor. Yo, para mí el mejor Sastrada. Es bueno, pero Sastrada fue en otro momento. Mira, el jefecito. Ahí. Bueno, el jefecito, llamémole el jefecito todavía va a estar, ¿eh? te digo que el amigo Sampaoli, que es su pariente seguramente lo va a convocar cuando se recupere. Evidentemente va a ser así, ¿eh? Así que este, mientras tanto te voy a pedir a otro que justamente Julio Pardo si vos tenés eh, un tema de este de Cacho Castaña, porque también Eh, ...cumple 75 años Cacho Castaña... ...el día 11 de junio... ...y lo vamos a poner, un tema de cachito... ¿eh? ...una historia importante de este Buenos Aires... ...Cacho Castaña es una persona que quiero mucho... ...porque es muy, muy amable... ...así que, si sos tan amable y lo tenemos Julio Pardo... ...lo ponemos a Cacho Castaña... ...aquí, en las 6.90 en el casting... Sí, señor. Eh, yo le había puesto Sebastián, creo que tiene ahí algo. Yo le Sí, volver. No, no, volver eso lo dejamos después porque es de pera. No. Vamos a poner otro tema, Julio Pardo. Bien. Vamos. Cacho Castaño con todos nosotros aquí en el casting de la M690 K24 en radio. Esa puta costumbre de andar haciendo bendigo es que se las sabe todas, todas las ha vivido Es que tuvo mil amores llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre al final no tengo nada Por esa puta costumbre de regalar carcajadas Para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada Inventando mil historias Para ver amigos Por esa puta costumbre Cuántas cosas he perdido Soy cacho de Buenos Aires Y no hay faro que me alude Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Garenés Por puta costumbre de hacerme galante de moda Tomando wifi sin hielo saber, saber que es mala la droga Cantor que canta el amor de tanto amor Se confunde y se queda sin amor Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y no hay valor que me anumbre Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Garde. Mi cuento aire, querido, antes de nada de ser, volviendo blindarte en las calles, por si volvieras. God, it is. Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza oye. Despacito, quiero respirar tu puedo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de cuerpo dormir Cócelo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas escrita... Grande Luis Fonsi, siempre Despacito, despacito Despacito, despacito, sí así, así es Vamos a seguir nosotros Se nos confundió un poquitito el tema Pero les quiero decir a la audiencia que en show match aparece una tal Flor Marcasoli ¿eh? al bailando esta tercera en discordia en Federico Val y este la querida este que siempre lo acompaña como bailarina, pero resulta que este Eh, eh, ahí hay un inconveniente en show match con respecto a los participantes porque realmente no concilian este, cómo poder desempeñarse y entonces aparece esta mujer como la nueva pareja o la nueva, nueva novia de Federico Valls y por supuesto eh, Laurita está muy enojada bueno, seguimos nosotros con el programa para decirles también mis amigos que hay una nueva fecha la novedad es que se casa, este, este, nada más y nada menos, que Nito Artaza con la Milone, eh, se casan en, en, por civil. El 25 de junio de, se van a casar después de este noviazgo escondido que tuvieron en mucho tiempo. Y bueno, nuevamente eh, este, se produce lo que realmente tenía que aparecer. Hoy se entregan los premios Carlos Gardel, eh, después estaremos hablando con Daniel Batola con respecto a este tema, porque Lalo Mir y Máculo Sano van a, a animar una presentación muy particular, porque eh, se hace en dos teatros, primero a la tarde en un teatro y segundo lo van a hacer en el teatro eh, Gran Rex, allí. Y, Según las últimas noticias que recogimos, sabemos que el premio se lo va a llevar Abel Pintos. ¿eh? Abel Pintos, yo realmente, no es que lo critico, pero no, no es la música que me gusta. Este, Abel Pintos es un, eh, un... que tiene un arrastre increíble, es un pibe que tiene mucho eh, fanatismo de mucha gente. Y bueno, parece ser que se vaya el premio Gardel. Pero bueno, lo vamos a hablar después, más tarde, cuando Daniel nos, nos llame, porque él está saliendo del trabajo en estos momentos. Eh, aprovecho, Julio Pardo, para decirte que tenemos que poner en el aire un tema de una grande de verdad, porque eh, justamente un día como el día 8, 6 del 2012 murió una grande cinco años hace ya y tenía 83 pero ella es una fenómeno total se trata de Estela Raval que canta Estela canta un tema magnífico es un tema italiano cantado en castellano tengo muchos temas de Estela Raval una gran mujer que conocí cuando este realmente Marianita Latrónico fue su madrina artística en la parte musical en aquellos tiempos con Ricardo Romero. Aquí está con los cinco la no, perdón, con los cinco latinos, no, con eh, los eh, fenómenos que son, como siempre, aquí Estela Raval y...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 Mejor Por supuesto En una flor Con los cinco latinos Sí, por supuesto Eso es así Vamos, Julio perdón Sí, ahí está Sabrás que las Se encierran Así es, amigos, cantaba Estela Raval con los cinco latinos, este hermoso tema en una flor, eh, que, eh, por supuesto, eh, Estela Raval, hoy, hoy, exactamente hoy, seis, se cumplen cinco años de su desaparición. Pero como dicen siempre, la figura del espectáculo, y los artistas, siempre nos dejan cosas, ¿eh? Y, por supuesto, aquí estamos y este, 83 años Estela Raval eh, cantante argentina que fue una de las máximas interpretaciones que hizo Estelita Raval eh, un fuerte abrazo seguimos ahora con nuestro programa mis amigos y este el día 7 o sea mañana es el día del periodista, el día del periodista y el día del periodista deportivo también. Corazón conmigo Porque amigos, es el día del deportista. Eh, eh, perdón, el día del periodista deportivo Porque se cumplen 207 años de Se evocan de la primera edición de la Gaceta Que creara eh, el, el gran eh, fundador Moreno Fundado por Moreno, evidentemente Fue eh, la Gaceta de Buenos Aires fue eh, este eh, eh, fundado por moreno y ahí se estableció el, el día del periodista bueno y aprovechamos también para decirles que en las efemérides del día 7 justamente eh, en, en, hace nueve años no hace más de nueve años esto si sí, nueve años se recuerdan del deceso a los 83 años de Bernardo Neusta también, eh, un grande, es eh, un periodista argentino de aquellos tiempos tan criticado y vapuleado, ¿eh? Y este también recordemos mis amigos que eh, tenemos pendiente una nota que íbamos a hacer una nota con la señora Iba Zanicki, que vino a la Argentina para festejar este, el, la canción del el recuerdo de todos los eh, italianos al éstero, que fue el día 3 y el día 2, el día de la liberación de la república, vino a la Argentina, estuvo en el Coliseo, y allí interpretó esta canción que todo el mundo le gusta escuchar. Aquí la elegimos a ella con la riva bianca, la riva Aquí está el tema de Iba Zanicki, ¿eh? para recordar a todos los inmigrantes italianos que vinieron a este país para ser un país mejor y más grande. <risa> Si fermi qui Sono tanto stanco mi fermo sì Attento spara no sì si butti giù Sto attento mari pare di anche tu Dimmi un po soldato di dove sei Tu soldato allora non sei dei miei, ho un'altra divisa lo sà anche de guantar la Bianca, la Riba este tema magnífico que interpretó Iba Zanicki. Eh, voy a decir algo con respecto a este asunto. El consulado italiano realmente se manejó muy mal con la presencia de Iba Zanicki aquí, porque dijeron que iba a vender las entradas en el Coliseo, fueron al Coliseo y no encontraron las entradas. Al día siguiente volvieron a poner en venta los Este, las entradas no en venta porque era gratuita la presencia de Iba Saniki en el coliseo pero qué pasó? ellos le dieron las entradas a todos los trabajadores del, eh, del consulado, entonces allí se produjo que muchos dijeron que no iban porque se pasaron los, y entonces volvieron a mandar las entradas en el coliseo pero la gente ya había ido y le habían dicho que no había entrada, bueno síntesis y además prácticamente la secuestraron porque no hubo entrevista para nadie nosotros la solicitamos y no fue posible bueno, igual la queremos a Iba Zanicki, ¿eh? ella nació en el año 1940 ¿eh? 77 años cumplió el 18 de enero y es una gran intérprete de la música italiana y la verdad que canta magníficamente aprovecho para mandarle saludos a los que están llamando a nuestra querida audiencia un beso grande a Claudina de Bulogne que siempre está atenta y nos llama un beso a Isabel de Núñez que ya está recuperada ella anda por la calle prácticamente así que muy bien y un beso a Ana también una oyente nueva que tenemos que está escuchando el programa le mando un fuerte abrazo a ella y vamos a seguir Julio, vamos a poner un tango Eh, lo vamos a invitar a la señora Estela Montes Que nos presenta un tango de la Nueva Seguros ¿Puede ser? Vamos, vamos Estela Montes Con todos nosotros Estela Para presentar el tango de la Nueva Seguros La Nueva Seguros presenta Seguro que es un tango Ese tango que seguro Querías escuchar Y el tango que elegimos hoy mis amigos Un tango de lepera que ayer justamente eh, se cumplió una nueva fecha de, de nacimiento eh, hace muchísimos años él ya desaparecido pero dejó este escrito para que este, lo escuchemos a Gardel No es cierto Julio Parón sí gardel Gardel por supuesto aquí está el tango que tanto le gusta al presidente de la Nueva Seguro, Alberto Esquiliro y Patricia Piccolo así que a ellos se lo dedico un fuerte abrazo el tango de la Nueva Seguro, aquí está Volver, canta el imbatible, Gardel La Nueva Seguros Bartolomé Mitre 4068 40 delegaciones Y 8 centros de atención En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El Gran Buenos Aires Chascomús Mar del Plata Rosario y Córdoba La Nueva Seguros Honestidad para asegurar Solvencia para responder oh, yeah. Seguimos con casting por M690 K24 en radio. La radio que usted quería escuchar y que le gusta escuchar en esta radio reiniciamos el tradicional espacio de casting que hacíamos por Rivadavia durante 8 años, mis amigos. Pero bueno, vamos a seguir este porque este está medio acoplando Sergio Pardo. Ahí estamos. Bueno, estamos en contacto con Nuestro querido Daniel Batola, el hombre del espectáculo ¿Cómo estás Daniel? Muy buenas tardes ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien eh, Daniel, ¿vos? Tengo el retorno un poquito bajo si me Sí, a ver si le estamos pidiendo bárbaro. a Julio que vos, lo levante le para igual, no hay Ahí ¿eh? estamos, está saliendo bien Daniel eh Sale ah. bien, bueno perfecto eh, Le damos la bienvenida a Casti, ¿no? Un, un éxito en otra radio muy importante Y en esta que no es menos importante Ahora con todo el espectáculo. Me parece muy buena la idea de los días martes, Antonio. Así es, Daniel. Queríamos eh, renovar este programa que hicimos tantos años en Rivadavia y que vos también colaboraste mucho, Daniel. Exactamente, Así que... Antonio. Eh, usted sabe que eh, hay que apoyar a las eh... nuevas propuestas. Eh, inclusive este tipo de emisoras como la 690, que tiene un radio de influencia muy grande, Yo, usted sabe que Eh, muchas veces por su programa de los días domingos sí. recibo comentarios permanentes porque eh, las melodías italianas no se escuchan mucho últimamente, y usted está eh, ofreciéndoles no solamente las melodías antiguas, sino también las de la actualidad la actualidad y, con... y aparte con algunos tangos que le gusta a la gente ¿no? claro, pero lógico la música de Buenos Aires, pero sí. por supuesto a propósito de música, Antonio yo creo que Eh, lo de hoy, lo más destacado del día de hoy, sí. es la entrega de los Premios Gardel, ¿no? Sí. De los sí. Premios Gardel 2017. Y hay muchos nominados, pero yo diría que hay un hombre que se llama Abel Pintos, que está nominado también como eh, Mejor Tema, Mejor Canción del Año, ...que se llama Como Textrario... ...un tema bellísimo... Eh, ...Abel Pinto ya viene... Eh, ...con... ...bueno, una historia... ...ganadora en estos premios... ...ya se llevó dos de oro... ...dos premios Gardel de oro... Los, los, ...las dos entregas anteriores... ...y es uno de los protagonistas... ...y seguramente... ...se va a transformar en uno de los ganadores... ...pero junto a él... ...están... ...Armas Gemelas de Eruca Sativa... Eh, ...está Andrés Calamaro... ...con el tema La Noche... Y están los fabulosos Cadillacs, también, con la tormenta. Pero no dejemos de mencionar a los que muchos dicen que es la Katy Perry argentina. <ríe> Larry Espósito. Sí, va... claro. Sí, sí, que va a estar con el tema Soy. Soy. Yo le pongo las flechitas a Abel Pinto, no o sé sea, a usted qué le parece, Antonio, pero me parece que va a ser uno de los eh, protagonistas de la noche, bueno, con referencia... Algún premio que pueda llevar. Él ya lo ganó una vez, ¿no, Daniel? Dos veces, Antonio. Ah, dos veces. Dos veces se lo llevó. Sí. Así que vamos a estar muy atentos. Y vos fíjate que hay que creer en estas cosas porque eh, será que a uno a lo mejor le gustan eh, otras cosas, muchos pero evidentemente arrastra una cantidad de gente porque ha hecho muchos Luna Park y realmente repleto. Así que... Yo creo que él tiene muchas posibilidades de ganarlo, ¿no? Además, Roberto, desde el punto de vista musical, hay muchísimos adelantos, los músicos están muy cuidados, eh, y además, fíjese usted, ya que estábamos hablando de Lali Espósito, sí. no quiero dejar de mencionar tampoco a Tini Stoessel, ¿eh? pues claro. que no va a estar aquí en estos premios, pero sí, eh, quería mencionarla porque los otros días la veía en el programa de Mirta Legrán, Y tiene esto, eso está progresando y mucho. Y fíjate, usted recién colocó de cortina, el operador, colocó de cortina el tema Despacito. Sí. Que hace Fonsi, que es un éxito impresionante. Es que y, todo el mundo lo pone, Daniel. Y hay dos arregladores, dos arregladores, que son los dos protagonistas, productores, desde el punto de vista musical, que apoyaron a Fonsi en este tema, que van a estar ahora también... ...protagonizando la nueva producción discográfica de Tini Stoessel... ...a lo mejor no digo que sea una primicia esta para su programa... ...pero es algo como para tener en cuenta... ...muchas veces como usted bien dice Antonio... ...uno no se fija concretamente en la realización... ...de estas producciones musicales... ...ya sea de Tini Stoessel, ya sea el Lali Espósito... ...pero están cuidadas, bien producidas... ...tienen talento, son jóvenes y van para adelante... Y además tratan de renovarse permanentemente, Antonio. Así es. Daniel, no sé si vos viste el otro día el programa Debo Decir, el programa donde está nuestra querida Estelita Montes. Sí, Estela Montes, claro. Claro, en el programa de Novarecio Claro, sí. Bueno, estuvo este Milone, viste que se casan ahora el 25 de junio con... Cecilia, sí. Sí, se casan. Y realmente me parece que una historia... Eh, que no, te, no terminaba nunca más esto, ¿no?, Re, respecto a estos dos este, magníficos intérpretes, porque Nito es una buena persona, está bien, se dedica a la política ahora, pero este, yo lo conocí, este, siempre fue muy, muy, muy caballero, muy respetuoso con todo en la parte personal, y bueno, eh, llegó... Yo le voy a contar una cosa. Sí. Joanito Artaza, lo conozco... trabajaste con él! Joanito Artaza lo conozco, o Correntino, obviamente, sí. ya lo sabemos. Pero a Anito Artaza lo conozco desde que se llamaba Zapukai. Él se presentaba en los shows... Con el nombre de y después obviamente tomó su nombre particular, personal, el verdadero, sí. eh, con Eugenio, Eugenio Nito Artaza, sí. eh, y hacía unas imitaciones, yo lo presenté muchísimo en los boliches de toda la línea de Ramos Mejía pero fundamentalmente en Pinar de Rocha y en Jonas Ancou, y también en Camelot, eh, son tres boliches, hay dos que ya no existen más, que son Jonas Ancou y Camelot, sí existe Pinar de Rocha. Sí, pero claro. yo recuerdo el éxito que tenía Nito Artaza cuando se llamaba Zapucay, haciendo las imitaciones, y la imitación que más aplausos recibía era la de José María Muñoz. Sí, es... claro. Sí, la me acuerdo yo. Vos fuiste conductor de Pinar de Rocha, Daniel. Sí, sí, fui, sí, por supuesto. Fui uno de los de los animadores de Pinar de Rocha cuando estaba el Uma Club, eh, que era una organización de los hermanos Fabre, eh, y que, bueno, dentro de la cual estaba Mariano de Felipe, que fue uno de los locutores de Pinar de Rocha que estudió locución conmigo en el Cosal y después nos recibimos juntos dándole el examen en el ISER pero son muy lindos recuerdos, eran eran noches inolvidables, ¿no? Cuando la música disco era la protagonista de todos los encuentros, Antonio. Así es, Daniel. Sí, bueno. lógicamente. Y bueno, a propósito de música, sí. eh, me imagino, Antonio, que usted se dormirá tarde viéndolo bailando de Marcelo Tinelli, ¿no? Sí, la verdad es que, de casualidad, ayer no me gustó para nada, Daniel, te soy sincero. Claro, Mira, ¿sabés claro. por qué? Bueno, eh, Muy debuté... poco rating tuvo, 17 puntos. Sí, 17 puntos, pero ayer debutó la, la primera mujer no famosa. No así, famosa, sí. El Bailando. ¿Vos lo viste? Sí, lo estuve chequeando, como trato de hacerlo con todos los programas de televisión, y eh, fíjense ustedes que eh, en la previa, a pedido de, de Marcelo, eh, Beatriz, Se llama Beatriz la señora. La Beatriz Sejamasi. Sí, sí. Hizo un un pequeño muy simpática, ¿no? Muy simpática. Hizo un pequeño desfile sí. y ella misma le preguntó al conductor por qué la eligió. Y eh, cuando vine al casting, al último casting, eh, dice, le dijo Marcelo, le comentaron que decidiera él y la verdad que ni siquiera la había visto bailar, pero le gustó cómo hablaba. Sí. Usted sabe, usted sabe Antonio que eh, eh, Marcelo le notó eh, que Beatriz notó que Beatriz tenía carisma. Mira. Y cuando Marcelo se fija en algo o en alguien, mm. me parece que no se equivoca. No, seguramente. No, no, Daniel. Así pero... que Daniel, mira, la verdad que, este, da, no, pero ayer, mira, me pareció muy frío, estaba Sofriti con la novia también, no, no, realmente me pareció que nos faltaba algo, Daniel. Gastón Sofriti con Sof la novia. Sí. Y esto no, no es como en sus tiempos, Antonio, que antes una, uno conocía a una señora, una dama, tomando un café. No, pero bailarinas de verdad, Daniel. Se conocieron por Instagram. ¡Claro! ¡Increíble! Sí, sí, Gastón Sofreti y su novia... Bueno, eh, es ex bailarina, ¿no? De Joe Matches, Agustina sí. agasani Gazzani, sí, sí. No, yo no digo de su calidad, pero en otros años tenía más figuras importantes, Tinelli, en el, en el bailando. Sí, no, no se equivoca, que, que faltaban figuras, pero de todas maneras, yo lo que estaba observando detenidamente era... Eh, Algo así como hacer un resumen de eh, eh, la primera semana de Marcelo Tinelli. Y aquí coincido con usted. ¿Sabe por qué? Porque en esta primera semana hubo escándalos y poco baile. Muy es... poquito baile. Y mira, fíjate vos ahí en la tapa de los diarios figura ahora Flor Marcasoli. Sí. Bueno, sí, sí. sí. Flor Marcasoli que... Eh, ...inclusive, ese tema también quería tratarlo con usted... ...no sé si vamos a tener tiempo... ...no, hoy no creo, pero Daniel... ...el próximo martes vamos a hablar de todo lo que corresponde... ...un poco más con más de tiempo, ¿sí? Con mucho gusto, le dejo una que usted seguramente la debe conocer... ...para finalizar... Sí. Eh, ...el fútbol por televisión va, va a seguir siendo gratis por tres meses más... ...ah, por tres meses más... ...sí, ya lo acordó el gobierno con las dos empresas... ...con Fox y con Turner... Eh, ...obviamente estamos en periodo de elecciones... Y aparentemente no quieren que la gente se siente frente al televisor y no pueda ver los partidos antes de las elecciones. Después de las elecciones, sí, en el próximo campeonato comienza a ser pago con un abono de 300 pesos por mes de promedio. Así es, muy buena noticia. Así pasó Daniel Batola con todo el espectáculo y vamos a hablar... La próxima semana de todos los teatros de la calle Corrientes, Daniel, que son muchos y buenos. Con mucho gusto, Antonio. Le mando un abrazo y que sea un éxito. Lo descuento, uh -huh. sin lugar a dudas, de casting en AM690. Un abrazo. Gracias. Yo, yo. Yo. Gracias. Pasó Daniel Batola, el hombre que sabe del espectáculo y de todo lo que eh, pasa en el país, obviamente, aquí en AM690K24 en radio. La radio que a usted le gusta escuchar. No se pierdan el programa que sigue. Es eh, Sintonía Monumental con Hernán Santarciero. Yo quería que, por favor, Santarciero, venga un momentito aquí en los estudios porque le quiero comentar algo. Yo soy un oyente de su programa y quería este, saludarlo. Hola, ¿cómo le va, Hernán? Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo anda? Bien. Vos sabés que... mira, ayer estaba escuchando tu programa... Sé que no andabas muy bien vos tampoco... Igual que yo... De los bronquios mal... Este, estaba escuchando... Y siempre tenés efemérides... Sí, cómo no... ¿eh? Con este chico que lo hace muy bien... Con Gabriel... Con Gabriel... Mocagata. Gata... Eh, yo... Te quiero contar justamente porque habló... De un triunfo de River... En la cancha de River... En el día de ayer con, este, no, en el día de ayer el partido, sino sí, sí, sí. que las, las efemérides de ayer, un día como ayer, que River le ganó a Ferrocarril Oeste 2 a 1, con dos goles de la Bruna. Y vos sabés que yo estaba presente en ese partido. Mire usted. Sí, y te voy a contar la historia, Hernán, porque a lo mejor lo sabés, porque vos sabés todo de River, no te hace falta agregar nada. Hay partidos que, que le quedan a uno en la memoria, En la ¿no? memoria, ¿sabés por qué? Porque ese, en esas oportunidades eh, no había cambios. Se lesionaba un jugador y el equipo se sí, jugaba con 10. Sí, sí, sí. Ferrocarril Oeste siempre fue la sombra negra de River. En ese partido ganaba Ferro 1 a 0. Estamos hablando la década del 50. Sí, 55. sí, Fue en el año 1955. Entonces, mi amigo la bruna se lesionó. Y se fue al vestuario. Y la gente empezó a silbar. River perdía. este Faltaba 5 minutos, Hernán. Y se asomó nuevamente desde la bruna y volvió a la cancha y convirtió en los dos goles del triunfo de River. Así y fue el resultado. Era mágico. Ese fue el primero de los 3 campeonatos de River. Exacto. El primer 3 campeonato. Claro. No, el segundo 3 campeonato la segundo, historia. el segundo sí. El segundo. Así que eso... Eh, ayer me acordé y me puso muy contento que se, era la fecha esa exacta Porque yo de fecha mucho no me acuerdo eh, Hoy pero... también tenemos efemérides Hoy no hay muchas, pero la más importante es que cumple 3 años Gallardo como entrenador de River 3 años Que Gallardo. no es un dato menor Sí, sí bueno, eh, te deseo mucha suerte muchas Y aparte gracias. te quiero decir algo Bienvenido a la radio, a este segmento, a este día, a este programa y, y todos yo... los éxitos Yo hace rato que lo había hecho lo hice este programa en otra radio Que cambió de autoridades Y, y bueno, dejamos Porque nosotros lo teníamos 8 años Estuvimos haciendo este programa A la noche, de 21 a 23 Lindo horario Pero eh, a mí me gusta este horario Por esta altura de mi vida Trabajar a las 11 de la noche sí, Es muy tarde Pero te quiero decir algo Y te lo digo públicamente aquí porque lo digo en mi programa, pero bueno, en tu programa prácticamente estamos. Yo te felicito, vos sos un hombre joven y tenés mucho para darle y sos directamente hincha de River, auténticamente, y vas a los partidos, vas en directo a transmitir los partidos. Con mucho sacrificio. Yo no critico, me, no critico yo digo que las radios ahora, casi todos, transmiten mirando la televisión y eso... sí, muchas veces cuidan mucho el, el bolsillo y no tanto al espectador eh, o, al, o al oyente en este caso porque en definitiva eh, uno no puede ver el partido de la misma manera frente a la tele que, que en el estadio no, pero Entonces, yo no vi el que vos hiciste, fuiste a perú bajaba su vía realmente te lo tengo que decir porque es así hay cosas que hay que decirlo porque lo que somos de radio ...de hace muchos años... ...36 años... es ...entendemos... ...y sabíamos antes que había muchos inconvenientes... ...pero ahora no es así... La no, no, no ...la tecnología de hoy es diferente... ...ya sé... ...me está haciendo seña acá... ...ya ya terminamos... ...un abrazo Hernán, grande, muchas gracias... Mucha suerte. ...mucha suerte... ...mucha suerte para vos también Hernán... ...será hasta el próximo martes... ...estaremos aquí a las 17 horas... ...con Julio Pardo, con Sebastián Gómez... ...y toda la gente... De la M690 K24 en radio. Mi nombre es Antonio Faná. Esto fue Casting. Ciao. Si te pido un beso, dámelo. No sé qué estás pensando. Llevo todo tiempo intentándolo. Mamita <música> Sabes que tu corazón conmigo hace pam Sabes de la ciudad de Buenos Aires transmite a M